Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, Karina, estoy contigo. Bien, bien, ¿me escuchan ahí? Bárbaro. Mira, llegaba y con la persona que estoy ahora le decía, ¿sabes qué? Nos vas a tener que alegrar la mañana. ¿Por qué? Porque ha sido una mañana muy complicada en cuanto a tiempos y situaciones. Allí la, la situación en el campus de Maldonado no solo nos ha tocado a nosotros con el tema de Comebol y esta seguridad eh, así tremenda que hay en, en lo que es el ingreso, obviamente ya no pueden ingresar, eso está clarísimo, salvo quienes estén trabajando allí. Pero bueno, eh, no nos ha tocado solo a nosotros, hemos tenido varios comentarios en la mañana, porque como te decía, ha sido una mañana de muchas actividades y nos hemos encontrado con mucha gente. Eh, dejamos allí la explanada de la Intendencia de Maldonado, donde se está eh, llevando a cabo la campaña Un Trato por el Buen Trato, y nos hemos venido a charlar con Gustaf, nos va a alegrar la mañana. o, o el día anda, anda por acá Gustaf, anda por acá. Sí, exactamente. No me digas que te hizo ¿Te reír ya. ¿Todavía no? ¿No? ¿No te hizo está todavía? Está ah, preparando bueno. está preparando algo para hacernos reír, porque bueno, lo primero que le dije, nos vas a tener que hacer reír un poquito porque la mañana ha venido complicada, se va a estar presentando en Enjoy, pero nosotros primero vamos a tener por lo menos una breve reseña de lo que va a ser este espectáculo. Gracias por recibirnos y esperarnos. Eh, estoy contento de estar acá porque es una tierra que amo mucho y creo que todos ustedes lo saben. Por eso me, me gusta venir presencialmente a hacer toda la, la ronda de difusión Y voy a hacer una única, un saludo para toda la gente que está en estudios. Gracias siempre por difundir mi, mi arte. Y el 11 de noviembre estaré aquí en una única función en el Joy, el Salón Monte Carlo de Enjoy, para hacer la dimensión de la felicidad. Mondólogo Éxito en Montevideo, a sala llena de, de teatro movie, lo vamos a traer aquí. Y estoy muy feliz. Mira, mira justo de, mirá de lo que habla tu monólogo, como que sí, ¿no? Estaba todo esto preparado, yo diciéndote, alegranos la mañana y es felicidad plena tu monólogo. Eh, está todo preparado. <risa> ya está todo preparado. No, el monólogo, mira, eh, trata, eh, por primera vez yo no soy el protagonista del monólogo. Ah. Es un niño, gran amigo mío de la infancia, que yo lo apodé el niño salvaje porque tenía un razonamiento diferente de su alma, de la concepción del mundo, y, y en la locación del barrio ellos vivían todo el tiempo, yo era testigo de sus locuras, soy el narrador de esas aventuras que pasaron hace décadas ya, vivían adentro de un cine, que era el cine Copacabana, el cine de barrio, y ahí en ese mundo cinematográfico se abstraían de la realidad e iban disfrutando esos años felices. El monólogo transita, obviamente hay una pantalla, donde curiosamente no se proyecta cine, se proyectan obras de arte de Jorge Faruelo que van narrando todas las películas que se suceden, y ha tenido un gran éxito debido a que la gente se ve muy conmovida en la fibra más íntima y más profunda, porque toca puntos conmovedores, hasta el llanto Y a la vez se pasa riendo a carcajada limpia durante una hora y media. Entonces este actor, lo que va a hacer el 11 de noviembre, se va a dedicar a actuar para toda la gente de Maldonado. Venga, a todos, ya me dan ganas de estar allí en Gracias, la... gracias. Sí, sí. Jorge. Lo vendiste muy bien el espectáculo, Gustavo. Sí, ¿no? Me lo fui imaginando, le fui poniendo imagen. Se vende solo, el espectáculo se vende solo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, este más allá de este espectáculo, ¿cómo está Gustavo a esta altura de su vida profesional? Mira, yo estoy muy contento, Este, siempre yo soy cuidadoso en todo lo que elijo, eh, no me gusta estar por estar, hoy me toca hacer un gran programa de televisión desde el punto de vista integral del programa que es el formato Ahora Caigo, que está nominado, me enteré hace poco a los premios PRODU a nivel iberoamericano por programa, y es un programa que yo agradezco al canal, esto tengo que decirlo sin sin ningún tapujo, este que me ha dado una libertad artística asombrosa. <risa> eh, entonces lo tomo como pretexto al formato y le, le digo que es un gran escenario, un teatro circular de Queremos la cosa. poner peluca y hacer todo eso? Sí, el... es, es, ¿viste que es un formato que lo tiene que hacer un actor. Y el programa sigue, te, te doy la, la, la primicia que sigue el año que viene, por suerte es exitoso eh, desde todo punto de vista, y sigo con las giras, yo soy autor y actor, y hago lo mío artesanalmente desde el punto de vista actoral, y soy un humilde actor que que recorre el Uruguay, porque si yo digo que el humor salvará el mundo tengo que ser presencial, no puedo descansármelo en la popularidad o en la difusión que puede dar un gran medio tan masivo como es la televisión y a partir de allí sigo desarrollando mi mi trayectoria actoral, que el año que viene cumple 30 años también estoy rodando una serie este, internacional que se está filmando aquí en Uruguay que no puedo decir por temas de confidencialidad cuál es pero el año pasado también hice una película que se estrenó que estuvo en el Festival de Cine de Piriápolis el fin de semana pasado, que es Oliva con Juan Leirado. Eh, dos años atrás había estado en el Presidente 2 para HBO, este, perdón, para, para Amazon. Así que yo estoy muy feliz, muy contento, siempre enfocado y cumpliendo con mi misión, que es hacer reír al público. Bien, eh, realmente 30 años ya vas a cumplir este, sobre las tablas. Sí, yo tengo 47, arranqué a los 18, o sea que cuando cumpla 18 cuando cumpla 48, este habré cumplido 30 años de trayectoria, el año que viene lo festejo en el teatro verano en noviembre, haciendo mi cuarto teatro de verano. Realmente te felicito, no había perdido Muchas la gracias. noción del tiempo que hace que, que estás en carrera en todo esto y y además, este eh, en un país de un mercado chico como el nuestro no no no está fácil no está fácil. Supongo no, que pero yo, yo, yo, soy mirá, muy agradecido al público. No claro. Viste que está la... No, no claro. estoy hablando de, de mercado, de mercado chico lo que tiene con, con la cantidad de gente que vivimos en el país. Yo siempre este, recuerdo, no se me olvidó más nunca, una vez que Errada hace mucho tiempo dijo, lo que pasa es que yo en Uruguay este, hago dos espectáculos y ya este, ya con esas entradas ya mi mercado está está en el borde. Sin embargo voy a Argentina y, y, y hago un espectáculo como eso en cada provincia y, y, y, tengo, y trabajo todo el año. Porque, claro, claro, porque Argentina tiene mucho más gente que Uruguay. No es que sean mejores o peores o más ricos o más pobres. Es es porque Uruguay es un mercado chico. Entonces, las posibilidades en lo que tiene que ver con lo económico también son muy, muy acotadas, ¿verdad? Y creo que tiene mucho más valor eh, este realizar una carrera como la tuya en un mercado como este durante 30 años y cada vez tenés más vigencia. Y creo que eso es motivo de felicitación. Bueno, muchas gracias. Es que es tal cual vos lo decís. Yo ahora estoy haciendo el teatro movie que tiene cerca de 700 butacas, ¿no? Uh -huh. Y voy a hacer la octava función a sala llena en noviembre. Claro. Eso para un actor, uh -huh. más allá que uno se acostumbre, y lo digo desde la humildad, no deja de ser un milagro. Uh -huh. Sí, sí. Este, Coincido totalmente. Eh, Coincido. Claro, totalmente. en el 2019 yo hice un Antelarena, hice un Estadio Centenario, la Tribuna América, el platea América, lleno de... Eh. Para un actor en este país es tal cual lo, vos lo decís. este, Por eso te decía, soy agradecido. Lo mismo me pasa cuando vengo a Maldonado, que siempre se llena. Para mí la clave es agradecer todo el tiempo. Aunque parezca obvio, agradecer lo obvio. viste. Entonces Y seguir adelante, nunca quedarse ni descansarse. ¿no? Me parece que la llama artística tiene que ver con la creación permanente a través de la imaginación y el don. Bueno, el 11 de noviembre entonces estaremos allí. Para aplaudirte y reírnos. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? señor. Para reír y conmoverse, 11 de noviembre, eh, la tiquetería es com mm -hmm. boletería también del teatro, Enjoy Salón Monte Carlo única función, solamente una, una única función. ¿Horario? Y después hay un teléfono. ¿Horario? Eh, eso es 21 horas. 21 horas. 21 horas el sábado 11, y hay un celular donde se puede reservar, que es el 099-973-814, 099-973-814, llaman ahora y reservan su lugar, porque después no quiero que la gente se enoje conmigo, porque queda afuera. Porque, gracias, gracias arreglense. por esta charla Por favor Gracias, Muy gracias, agradecido muy amable, siempre muy amable. Bien Jorge, déjame ser también agradecida con tantísimos mensajes en todas las redes, en todos los celulares ha sido un día de mucho trabajo y así lo festejamos en este día del, de los comunicadores de los trabajadores de la comunicación reiterar el saludo para todos y mañana si podemos compartimos los mensajes ahora yo también me despido eh, acá con Gustav, nos vamos a quedar eh, riéndonos un poquito ya te decía porque ha sido bastante estresante la mañana, nos reencontramos mañana Buenas nada para todos. Chau chau. Hasta mañana. Gracias. Chau chau. chau chau. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos.